Perfecto. Hola, Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Basilio? Buen día. Bien, bien. Eh, perdón, llamamos a otro a otra persona sin querer y y Se nos memoramos, ¿Cómo estás, Mariano? bien, muy bien. Bueno, te... desayunando, tomando unos para arrancar el taller. Muy Buenísimo. bien, sí, Mariano es vecino. Eso es eh, vecinito, Mariano, Hace uno no? de tanto sí, vecino el Siempre, luces, siempre ¿sí? me me quita las revistas porque el cartero ah. le deja las revistas a él, las de arquitectura, sí. y las lee, por supuesto que le permito, no hay ningún problema, después me las lleva o yo las busco, ¿no, Mariano? Eh, sí, no, nos ponemos al tanto con, con la cuestión arquitectónica acá en, en la vecindad, gracias sí, a vos. Sí, muy acuerdo? bien. Bueno, Mariano, bueno, vos sos escultor y eh, artista plástico, ¿se dice también? Sí, hoy, hoy más es lo que se dice realmente. Estoy como en una crisis así de, de, mm. de, de rotulación, y, Claro. De, de las personas que, que estamos expresando un poco eh, claro de la realidad de los plásticos claro claro bueno. eh, yo me defino como un escultor y como un, como un diseñador de, de muebles hoy hago, hago una línea de mobiliario escultórico y, y, y, y pateo por esos lados fuertes bueno ya vas a venir a la radio si nos contás bien qué estás haciendo porque aparte tenés un taller donde van en eh, van estudiantes, ¿no?, a, a, a aprender a, a esculpir, ¿no? Sí, hay, hay días de práctica de taller, hoy es uno, sábado a mm. la mañana es uno, qué lindo eh, los miércoles a la, a la tarde también estamos haciendo mm. práctica de taller y después el resto de los días se dedico a, a mi obra personal. Qué lindo, bueno. ¿Qué material estás trabajando ahora? ¿En qué material? Y ahora estoy encarando dos modelados del barro bastante importantes, uh -huh, uh -huh. cosa que hace hace bastante tiempo que no hacía, uh -huh. vuelvo vuelvo al modelado a, al, al gran amigo del escultor que es el barro y, y estuve trabajando mucho madera, madera uh -huh. regional y, y chapas de hierro. Sí, en sí, sí. Último uh -huh. último tiempo del año. Bueno, muy bien. Eh, contanos porque hay un concurso en Framio Horto Esquiu. ¿Cómo estás eh, vinculado vos con esto? ¿Desde qué mirada nos contás esto? A ver. Te cuento. Yo hace un mes estaré trabajando ahí directamente con la con la jefa de cultura que está a cargo de, de Verónica Segura. Uh -huh. eh, me convoca para, para estar ahí trabajando en el municipio. Anteriormente estaba trabajando en la Escuela de Arturobería y... Y bueno, generamos ahí un, una modalidad de pase para, para que yo pueda porzar eh, bueno todo lo, lo que he hecho hasta ahora en la provincia que es esta cuestión de, de, de pensar para la cultura y qué van a hacer ahí en inframer que en prima Albertto eh, estaba la propuesta de, de hacer a guillermo ferreira al intendente se si le había le había llegado la, la, la propuesta esto de, de, de un posible concurso de murales, se suma Uh -huh. que suma como proyecto a la, a la parte de cultura y, y bueno y me piden a mí hacer el desarrollo de el desarrollo del, del, del encuentro básicamente la base de convocatoria y, y ver como como lo organizamos conjuntamente con, con el equipo de, de la jefatura de cultura bien eh, y la propuesta básicamente es un, un encuentro eh, como como los encuentros que yo he organizado en algún momento de escultores uh -huh. pero en este caso de muralistas en eh, uh -huh. Muralistas que serán de, de, de acá de la provincia básicamente porque no está pensada la cobertura de, de pasajes y, y estadías. Entonces claro. se espera que vengan los muralistas destacados de, de acá de la provincia y mm. algunos equipos conformados por eh, algún muralista referente o alguien que sea idóneo en la materia que pueda eh, propiciar que, que participen estudiantes o gente, gente allegada a la práctica del muralismo. Mm. Eh, y esto cómo es porque te, eh, se presenta un esbozo un dibujo algo porque después esto se tiene que materializar en una pared en algún lugar que decida el municipio no es claro, cierto claro justamente mm. eh, como como dulce de la convocatoria es que se le da la modalidad de concurso mm. eh, o sea que va a ser va a haber un jurado que, que se va a encargar de elegir eh, nueve bocetos de mm -hmm. De, de las convocatorias que, que, que se presenten sí, sí. Eh, Porque contamos con nueve paredes ya destinadas Ajá. Autorizadas por por los, por los propietarios de las casas y demás Así que van a ser nueve, nueve paredes en, Distribuidas en el departamento de Fragmento eh, Algunas en La Carrera En Collagasta, en La tercera Ahí uh -huh. mismo en Piedra Blanca, en San Antonio eh, Y bueno, se, le, se elige... Frente a la propuesta de, de quien quiera participar Con la, con la presentación de un boceto eh, a escala una, una breve memoria descriptiva de lo que, que uh -huh. están presentando claro. Qué términos están utilizando, qué simbologías y demás uh -huh. eh, Y eso pasa pasa una revisión de jurado Y, y quedan nueve, nueve seleccionados para, para hacer la práctica Muy bien Por supuesto que estará contemplado que dentro de estas presentaciones se puedan eh, dar proyectos de, grupales, digamos, ¿no? O sea, o, o tienen que ser autores individuales, los muralistas. ¿Cómo estás, Dimas Melfis? Muy bien, Mariano. Te mando un abrazo. Un gusto escucharte. Lo eh, un poco lo, lo que estamos esperando y lo que va a, a contemplar el el cuerpo de jurado es que se presente la propuesta participativa la propuesta grupal claro claro eh, y... es, es muy interesante esta cuestión es, es lo que yo siempre aspiré de lo que pasa en el arte público digo claro. y la, esta cuestión participativa es lo que hace después que se convierta en estos murales o las esculturas que en algún momento hemos desarrollado en, en hitos o en buen iconos de la ciudad y si seguro un, ha participado un grupo de toda esa historia eh, es mucho más atractivo después para, para la historia del, del, del mural que queda ahí. Del claro. mm. mural a sí mismo, es va, Vamos a propiciar que sea una propuesta grupal. Está bien. O esto que te decía anteriormente, que sea algún mural referente de la provincia que pueda sumar eh, o estudiantes o allegados que le mm. colaboren en, la, en el desarrollo del mural. Claro eben eh, eh, hay bases que la gente puede consultar eh, y hasta cuándo ahí, es la presentación de de la ahí, propuesta Hay que cuento entonces Bien. las fechas que estamos manejando. Ahí en la en la página institucional de Facebook del municipio de San Mamerto uh -huh. está la convocatoria publicada, hay un link eh, que te te linkea a, a, a un archivo de Google Drive y ahí se pueden descargar las bases, las bases de convocatoria. Muy bien. Nosotros estamos recibiendo propuestas hasta el 10 de junio, día más, 8 días más, ocho días más sí. Tres, o 7 días más, ponle. Y sí, sí. del 10 al 12 estará reunión el jurado decidiendo eh, de la cantidad de carpetas quiénes serán los nueve seleccionados, uh -huh. Posterior a eso, la gente tiene que presentar dentro de esta fase de convocatoria un listado posible de materiales, porque el municipio está, eh, ha asumido el compromiso de hacer una cobertura eh, presupuestaria eh, de 2.500 pesos para, para uh -huh. la compra de materiales, uh -huh. lo cual la gente va a tener que presentar un, un, un bosquejo de los materiales que va a utilizar para que se haga esa cobertura. Uh -huh. Entonces después nosotros nos vamos esa semanita... Eh, del, del 12, 13 eh, hasta el 20 para hacer el abastecimiento de materiales y el 20 de junio estamos largando la, la realización de los uh -huh. murales que va a ser desde el 20 de junio hasta el 25. Son cinco días completos de, de desarrollo de los murales en la ciudad. Claro, está bien. Bueno... Eh, acá quiero destacar algo que leí, el jurado elegido para este certamen valorará la creatividad, adecuación al contexto y adecuación espacial, contenido del mural, durabilidad de los materiales que garantizan la permanencia en el tiempo, facilidad y limpieza de mantenimiento, que estos no son temas menores, ¿no? ¿no? No, no son temas menores, por eso pedimos que siempre si hay si hay un grupo de, de gente que está allegando o a sea, la práctica del muralismo... este Está referenciado en, en alguna persona Que se claro. idonea en el tema Porque hay o sea, hay, hay ciertos requisitos para, para, para realizar un mural Al aire libre Como arte público que, sí. que, que, que obligan a que ese mural De alguna manera permanezca en el tiempo Claro, claro, claro. Eh, sí, eso, Esto lo vamos a tener en cuenta Con la cuestión de la creatividad Nosotros lo que estamos pidiendo Un poco la temática eh, eh, Si bien la, la temática fija es la vida y obra de, de Fray Mamartou Esquieu, claro. es que sobre esa eh, imagen de la vida y obra haya un concepto nuevo mm. eh, desde el muralismo contemporáneo claro. sobre la vida y obra, y no, no estamos seguramente esperando la, la estampita de Fray Mamartou en la pared. Bien, eh, claro, bueno... Es, Bueno, en entonces, en la fanpage de Fray Mamerto Esquiu Municipalidad, pueden entrar el día 30 de mayo, postearon eh, las bases y condiciones del concurso, hacen clic ahí donde dice, y van a entrar a un sí, archivo donde está dice concurso mural y están todos los datos. ¿eh? Perfecto. Bueno, bueno okay. Mariano, y ojalá se presente Buenas mucha gracias. gente. Que tenga y, bueno, muy, y muy buena jornada de taller hoy, ¿eh? Te agradezco muchísimo, un gustazo hablarles a los dos, Basilio y Dimas y bueno, y esperamos que sea que sea un, un lindo encuentro este de los Sí, de seguro. Ojalá, Ojalá que sí. sí. Un abrazo, que estés bien, muy buen abrazo fin de semana. Chau, chau. Chau, chau. chau.